Hola, buen día, ¿qué tal? Buen so... día al equipo y a toda la audiencia. Dale, gracias. Eh, supongo que eras lo esperado, simplemente eh, pero contanos, eh, la decisión oficial eh, va a tono con lo que se ha conversado previamente. Sí, en realidad esto tiene que ver con bueno, con el acuerdo paritario, lo mismo que el, la readecuación de la de las asignaciones familiares, tiene que ver con con lo que firmamos en la paritaria desde la intersindical, y bueno, de todas maneras, este, tenemos que tener la convocatoria para cerrar el año, así que, tiene que ser este mes. Ya hemos mandado las notas a la Secretaría de Trabajo, este, porque además hay un montón de temas que se han pasado a las generales, así que vamos a tener como un fin de año, este, atareado con el tema de, de la paritaria. ¿Qué temas dirías que son centrales de estos que se han ido pasando, que se patearon un poco? Mira, principalmente tienen que ver con la paritaria sectorial de salud que no ha dado respuesta, eh, no da respuesta a todo el temario, ¿no? Y después eh, hay puntos que tienen que ver con los compañeros judiciales y Y después, este, bueno, tenemos que nosotros cerrar obviamente todo lo que tiene que ver con con la pauta salarial, que es la reducción de la escala salarial, el, la terminalidad del pasaje, el suplemento remunerativo no bonificable, el bono de fin de año, eh, y bueno, y seguir teniendo esta, esta mesa donde podemos este, acompañar la inflación, por llamarlo de alguna manera, porque... la verdad que hemos estado sacando números y el estar afuera de la región patagónica este nos perjudica muchísimo claro a la Así pampa la miden que... la miden como si fuera parte de la región pampeana no en en los números del INDE claro exactamente y quedamos un cero cinco afuera de todas las las mediciones eh, y la verdad que eso en el anual impacta también Eh, nosotros en estas negociación hemos podido, con el pasaje del suplemento remunerativo no bonificable y las cláusulas de artillos mensuales, la verdad que hemos acompañado, este, hemos recuperado salario. Eh, se notan nuestros recibos de sueldo. El problema es que nada alcanza si no hay una, una política de, de control de precios. Entonces, este... Si no hay un desde parte del estado no hay un control exhaustivo en eso y y las políticas que se implementen sean pensadas para los trabajadores y trabajadoras y para para la ciudadanía en general que vive en la provincia de la pampa uh -huh. eh, eso creo que también es un tema importantísimo porque si no este todo aumento que logremos se va a diluir se diluye de hecho. los alfileres en este en el en la vida cotidiana el costo de vida en nuestra provincia de la pampa es patagónico entonces por lo tanto este nosotros estamos entendemos y estamos convencidos en la mesa intersindical este que tenemos que devolver volver otra vez a a pelear por el pro patagónico el otro día el ministro de... nunca lo hemos dejado los llevamos sí. la justicia pero bueno No no tuvimos éxito. No, claro, eso es ese capítulo medio que quedó cerrado. El el otro día el ministro de Hacienda decía acá en Radio Kermés que por supuesto se va a pagar el bono de fin de año que ya es una tradición pampeana. ¿Ustedes eh, tienen un número de ese bono de fin de año? No. Nosotros este siempre lo que hemos lo que charlamos en en la mesa intersindical y con lo que debatimos y siempre ver en qué situación nos encuentra fin de año. ver toda esta medición que hay de inflación, de, de, de la, porque aparte no tenemos todavía los precios de la canasta navideña, que eso también es un número que a nosotros nos ayuda a, a discutir el bono de fin de año, porque en realidad el bono de fin de año tiene que ver con eso, con las fiestas, mm. con que algunos la, estén de acuerdo en festejarlo o no, pero tiene que ver con eso, eso es, es la medición. Y la verdad que nosotros lo que hacemos es como las, en todos los primeros de años de la mesa intersindical, es pedir la duplicación de todo lo que tuvimos el año anterior. Bien, está claro. ahí viene. viene en por base ese a el... eso, claro. después vemos qué ofrece el gobierno y cuál es lo que nosotros podemos presionar para que eso se alcance. Recordame cuánto fue el bueno el año pasado, ¿30, 40 mil? ¿Cuánto fue? Eh, 25. 25, bien. 25 eh, te, te hago una consulta, públicamente creo que no, no, no, no has dicho algo respecto del conflicto que tiene lugar en el área de rentas, por este estímulo que trabajadores y trabajadoras reclaman que les fue en algún sentido disminuido. Sí, eh, he dado mi opinión públicamente eh, y la verdad que es un derecho que tienen ganado los compañeros desde hace muchísimos años. Y es el único ente recaudador en la provincia de La Pampa que está reconocido como tal. Por lo tanto, me parece que este, las formas que tienen por ahí desde el Ministro de Hacienda, no las comparto para nada. Me parece que no tiene que ser algo este, que no sea en diálogo con los trabajadores y trabajadoras. Y que además, vuelvo a repetir, como le dije al principio, este... Cualquier trabajador que le disminuya un, un derecho que ha logrado este, es ajustar sobre los mismos trabajadores. Cuando decís que es el único Por ente esto... recaudador, Roxana, eh, eh, ¿querés decir sí. que no estás de acuerdo con que la distribución alcance a otros organismos del área de Hacienda? No, no, no. no, no, uh -huh. no. Tiene que ver con que no se le puede sacar a un sector para beneficiar a otro, entre trabajadores. Porque digo... Si fuera así, podríamos tocar otros intereses y también repartir la torta como se tiene que repartir. Pero este, no porque haya compañeros que cumplan una función distinta dentro de la administración pública con una responsabilidad, que no es que no lo tengan otros sectores. Eh, pierdan un derecho que lo han ganado. Este, estos trabajadores lo han ganado hace muchísimos años a través de la lucha Eh, que, que puedan este, tener este este este derecho y no no puede ser que se para beneficiar a otros trabajadores porque la recaudación no es la total la que se lleva digo no es la no está toda destinada a rentas no claro bueno, claro que planteen un plan de cómo redistribuir toda esa recaudación de la provincia de La Pampa pues son el ente recaudador de toda la provincia uh -huh. Este, ...sin tocar los derechos de otros trabajadores. Bien. O sea, es como si mañana nosotros nos planteamos decir... ...bueno, este, no sé, eh, los, los médicos cobran mucho... ...entonces hay que sacarle a los médicos para darles a los enfermeros, ¿no? Cada trabajador y cada trabajadora de la administración pública... ...tiene una responsabilidad y logra un adicional, un incentivo... ...por esa responsabilidad. Bien. Y esta no es menor que son los recaudadores de la provincia de La Pampa. Entonces... me parece que la redistribución de ese de ese ingreso se tiene que que plantear se tiene que discutir y por supuesto que ningún trabajador está en contra de que otro trabajador tenga un beneficio eso no es así el tema es que no toquen lo lo que uno ha logrado esa es la realidad entonces como las cosas no son claras siempre lo decimos por lo menos la postura que hemos tenido siempre desde antes eh, tiene que estar primero el diálogo con los trabajadores tiene que haber claridad en las decisiones que se toman porque si no sucede en esto no son las reacciones que cualquier trabajador puede tener roxana vienen las elecciones cuál crees que va a ser el rol de trabajadores y trabajadoras y de representaciones gremiales en esas elecciones bueno la verdad que yo hace muchos años deciden militar la política partidaria en lo personal pero Me parece que nosotros tenemos que ser conscientes de que sí hay, y en eso estoy convencida, de que los trabajadores y trabajadoras no podemos pasar por otro gobierno como fue el gobierno de derecha de Macri. Hay un millón de cosas para cuestionar este gobierno, sí, y las cuestionamos. este Muchas políticas públicas que, que todavía quedaron sin concretar, Eh, pero me parece que es hora de que también este, los partidos políticos convoquen, o por lo menos este, tengan la opinión de trabajadores y trabajadoras y de los gremios, que, que quieren que nuestra provincia y que nuestro país avance, que sea para todos y todas, con políticas públicas que le lleguen a todos. Este, me parece que es hora de que empiecen a... a revertir ese posicionamiento de este, arreglar cargos entre cuatro paredes y, y bueno y en vista de que hay muchas mujeres este, en los distintos partidos políticos y en los sindicatos militando política partidaria tengan esa esa apertura este, y en la cámara nos encontremos con representantes de los trabajadores y trabajadoras no solo varones sino también mujeres eso es un, algo que se está reclamando, que lo están reclamando compañeras, militantes de los de los sindicatos y, y me parece que este es el momento para demostrar de que justamente hay pluralidad de voces y que queremos este, que nuestro país salga adelante. Rosana Rechimor, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre y que me, me, les robo un minutito. Eh, el jueves a las once de la mañana en la explanada de Casa de Gobierno vamos a volver a concentrarnos con los compañeros bueno tributistas de salud que han quedado afuera de la ley de pase a planta permanente este, de toda la provincia. Parece que eso también es algo que el gobierno les dé una respuesta. Son compañeros que han estado que llevan muchísimos años en esa condición y, y son necesarios para nuestra salud pública. Así que esperemos que que después de la jornada del jueves o antes que llegue esta jornada el gobierno tenga una una mesa de diálogo con los representantes gremiales y los trabajadores este que abra ese ámbito de discusión y que y que los compañeros tan aplaudidos que fueron en pandemia y que han sostenido el sistema de salud pública para el gobierno para el pueblo de la provincia de la pampa y también para el gobierno. Este, sean escuchados y tengan una respuesta a esta condición tan este, tan desigual que sufren muchos trabajadores y trabajadoras este, de las distintas leyes de precarización laboral. Así que nada, los esperamos a todos aquellos que quieran acompañar el reclamo eh, a las once de la mañana en la explanada de Casa de Gobierno. Vamos a volver a movilizarnos por la ciudad. Así que muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por el espacio y a disposición, por supuesto.